Yo te lo Y es que su compadre ya está cansado Hay su compadrito prende empujao. Una lidia pa' que pueda arrancar Pa' que prenda no tengo que empujar Una lidia pa' que pueda arrancar Pa' que prenda no tengo que empujar Él vive todo el tiempo Atrás de los pelaitas Gastándose la plática Jangan lupa like,